Biografía. Graduada en Ciencias Sociales por la PUC Río, Mariel era máster en Administración Pública por la Universidad Federal Fluminense, UFF. Su militancia en la defensa de los derechos humanos y contracciones violentas en la favela fue impulsada después de la muerte de una amiga, víctima de bala perdida, durante un tiroteo que involucró a policías y traficantes de drogas en el Complejo de la Marea, barrio donde Mariel nació y vivió.